En la provincia de Buenos Aires terminó en condena el primer juicio por la muerte de una persona internada en una comunidad terapéutica. La pena fue de tres años de prisión efectiva contra el empleado de seguridad que debía cuidar al joven mendocino Saulo Rojas, quien se quitó la vida en la celda de aislamiento en la que había sido encerrado. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum. En el día de ayer se conoció el veredicto del primer juicio contra una comunidad terapéutica para la recuperación de personas con consumo problemático de drogas. Terminó en condena. El Tribunal Oral 4 de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires condenó al único imputado con una pena de tres años de prisión por la muerte de Saulo Rojas, Miriam Lucero, Mamá de Saulo habló con Radio Comunitaria Cuyum remarcando la importancia de la sentencia a Ángel Oscar Zúñez, ex empleado de seguridad de la comunidad, de 45 años, considerado autor del homicidio culposo del joven Saulo Rojas, quien se suicidó en la Fundación San Camilo de Pilar. La sentencia fue tres años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para trabajar en, en cualquier cosa que tenga que ver con vigilancia o cuidados de personas. Puedo decir que conforme en el sentido de que es lo que habíamos pedido, el juez otorgó. Lo que me queda es ahora simplemente esperar que se haga justicia por los otros chicos que las otras personas que declararon el día del juicio, donde quedó una gran puerta abierta y se visibilizó la gran responsabilidad que tuvieron Martín Iribarne, el director del lugar, y Alejandro Jacinto, el director terapéutico. Así que la fiscal hizo notar eso para que quedara en investigación. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza. Vamos a Mendoza porque allí los movimientos populares marcharon este lunes por Tierra, Techo y Trabajo junto a sindicatos de la CTA Autónoma. Nos informa nuestro compañero Pedro Romo desde la Radio Comunitaria Algarrobal. Hola Pepe y a la audiencia del informativo Farco, este lunes 8 de agosto del 2022 se hizo una marcha de la legislatura hasta la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza, la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y el pedido es Tierra, Vivienda y Trabajo. También hay un fuerte reclamo de los dirigentes sindicales hacia el gobierno de Mendoza por persecución encarcelamiento por las marchas que se realizaron por un salario digno. Tenemos la palabra de un dirigente sindical. sindical que fue encarcelado por protestar. Roberto Macho, soy el secretario general de la CT Autónoma Mendoza y de ATE Mendoza, estamos acá viniendo a acompañar y a saludar diríamos a todas las organizaciones sociales, cooperativas, movimientos y frentes que hay acá en este momento pidiendo fuertemente lo que vendría a ser eh, un salario digno, dignidad para los trabajadores, para las trabajadoras, asimismo techo vivienda, eh, la creación de puestos de trabajo tierra para construir nuestras viviendas a ver, el gobierno tanto del gobierno provincial ha fracasado totalmente en sus políticas económicas y sociales por eso mismo esta movilización que no solamente se replican acá sino también en distintas provincias y en el país también mucho tiene que ver el gobierno de la provincia de Mendoza en cuanto a regalar los que vendrían a ser tierra si no una política concreta de vivienda sí, de ayuda, eh, solventar las necesidades del pueblo mendocino en cuanto a los comedores comunitarios sí, el alimento y el hambre es algo que está recorriendo la provincia de Mendoza y es algo que eh, se está viendo cada vez más. Sí, estuve detenido por luchar por el salario de los trabajadores ¿sí? y para que hayan políticas de vivienda, de salud, para llegar al costo de la canasta alimentaria. Me llevaron preso y detenido a San Felipe por luchar por la dignidad. Me llevaron detenido también a San Felipe eh, por el hecho de querer llegar al costo de la canasta alimentaria, por comer todos los días. Asimismo seguimos luchando como estamos en este momento. acá. La criminalización de la protesta social eh, y la persecución gremial y política es un hecho que distingue este gobierno, ¿no? como en la época de Bidega. Por eso mismo seguimos en lucha y, bueno, vamos a ver acá reunidos con todos los compañeros. ¿bien? No es un hecho de rebeldía, sino es un hecho de eh, que somos un país democrático, una provincia democrática. Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria del Garroal y Sindicato Ladrillero Mendoza para Farco. Seguimos en Twitter, Farco Argentina. Vamos ahora a San Juan porque allí el movimiento de trabajadores excluidos alertó sobre la promesa incumplida del actual gobierno de empezar por los de abajo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Posito. Buenos días Pepe, buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Charlamos con Pablo Dojorti, referente del MTE en San Juan, que nos dio su mirada sobre los últimos anuncios del gobierno nacional expresados por el ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. A surgir, digamos, la preocupación de eh, la demanda de los sectores populares eh, hacia el gobierno, ¿no? La promesa incumplida de empezar por los de abajo, que queda a la vista, digamos, nuevamente, eh, con el paquete de anuncios que hizo Massa, eh, no, no se ve nada, digamos, para los de abajo. Hay problemas serios en la economía que hay que meter mano en un montón de cuestiones. La salida debe ser desde abajo, reclaman desde los sectores populares. Es lo que remarca Pablo, reivindicando la tarea de Néstor Kirchner para sacar a la Argentina del pozo del 2001, apoyando los últimos dichos de Juan Grabois y apostando por un salario básico universal, reclamo justos para los que no pueden acceder a los mínimos derechos. Yo creo que eh, hay que hacer un análisis histórico, ¿no? O sea, que eh, repasar un poco cuáles fueron eh, las medidas que tomó Néstor Kirchner de, después de la crisis más grande que había vivido hasta ese momento la, la República Argentina. y fueron totalmente contrarios a esos conceptos. Eh, fue precisamente a repartir, a tratar de garantizar eh, con los ingresos de eh, los de abajo el consumo interno y, y tratar de incorporar gente al laburo formal de, de manera rapidísima. Eh, así se resolvió en buena medida la crisis de... 2001, ¿no? Que la resolvió Néstor Kirchner, un peronista, un compañero que muchos indican como eh, el mejor gobierno de los últimos años, después de una crisis tan tan desoladora como la del 2001. Eh, yo creo que a lo largo de este proceso lo que sí se pudo instalar, con la lucha, con la presencia en la calle, es la necesidad de ese ingreso urgente para los sectores más desprotegidos, que alcanzarían básicamente para, para comer. Eh, es lo que estamos pidiendo y no, no no es una locura. Juan fue bastante claro, digamos, en, en, en lo que planteó Incluso en su momento, cuando se después salieron a escucharlo en todos los medios de comunicación, él, él lo que dijo es que era preferible eh, hablar ahora, hacer quejarse de lo que hay que quejarse ahora, pedir las medidas necesarias para resolver las situaciones en los sectores más populares eh, antes de que lleguen los saqueos. El planteo es claro, digamos, hay una urgencia, hay una urgencia que, que en, sigue sin resolverse, Que es eh, la alimentación de nuestro compatriota, y eso sigue sin resolverse, digamos. Por el contrario, le, la escalada inflacionaria hace que lo, el ingreso de los compañeros sea cada vez más paupérrimo, y la única manera de superarlo es con decisión política, tomando medidas concretas. Reportado para el Informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de la Lechuza, la provincia de San Juan. <risa> En Guatemala cumple 57 años la red de radios comunitarias FEGER. Allí se está realizando un importante encuentro en conjunto con la red latinoamericana ALER y con participación de Farco y Radio Encuentro de Viedma. Nuestra compañera Cristina Cabral, integrante de esa emisora y de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, entrevistó al presidente de Fejer, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Walter Cook. Sí, somos un país geográficamente pequeña, eh, pero eh, una, con una riqueza idiomática. Somos 22 idiomas mayas, más el garífona y el chinca y el castellano son 25 idiomas para un territorio tan pequeño. Y en ese sentido, Fejer quiere de cierta manera mostrar también al mundo, quiere mostrar a las radios eh, esa riqueza De comunicación que hay, no solo radio, sino también ya lo mencionabas, ¿verdad? Hay artistas, hay compañeras, comunicadoras indígenas que están en este mundo de la comunicación eh, y, que, y que plasman un tipo de comunicación que muchas veces no valoramos, ¿verdad? Vemos a un artista eh, eh, pues eh, pintando algún mural y muchas veces no le damos el valor. que conlleva la comunicación, verdad. Entonces, en este encuentro le damos un espacio para los artistas, para los comunicadores, y que no han encontrado un espacio en otros medios, verdad. Y que el medio alternativo y popular es el adecuado para que sigamos, pues, eh, eh, anunciando esa buena esperanza que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han heredado, porque existe un conocimiento ancestral, verdad, un conocimiento ancestral que ha sido, pues, eh, heredado de generación en generación. Pero nos hemos dado cuenta que ahora la juventud eh, ha perdido la vergüenza. Entonces ya eh, ha tomado la palabra, ha tomado la pintura, ha tomado el arte, verdad, para expresar un sentimiento indígena que muchas veces ha sido invisibilizado, verdad, por el miedo de la discriminación, por el miedo al rechazo, eh, que estuvo como guardado este conocimiento eh, maya, verdad. Y ahora pues vemos a mucha juventud expresándose desde las diferentes formas del arte. Más información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene antecedentes en las agresiones en la historia reciente que sufrió la provincia de Lugansk por parte de Ucrania. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente a la República Popular de Lugansk. ¿eh? Allí donde se están dando batallas se encuentra Sebastián Salgado, docente de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que nos trae el siguiente reporte. Para todos los que creen que este conflicto empezó este año, este, es interesante contarles que el Palacio de Gobierno de Lugansk fue bombardeado por aviones ucranianos en el 2014, cuando se suponía que Lugansk era parte de Ucrania. Por ahí para otros países les puede parecer increíble que eso pase. Para los argentinos que en el 55 tuvimos un bombardeo sobre la Casa Rosada y Plaza de Mayo. Este, sabemos que ese tipo de cosas pueden pasar. Bueno, aquí Ucrania bombardeó la Casa de Gobierno de Lugansk. Y ese fue el punto de inflexión en donde la gente local dijo... Bueno, este, ya sabemos dónde está el enemigo. ¿no? Que Aparte como ese bombardeo lo hicieron con aviones... ...cuando el gobierno de Lugansk... ...le pidió explicaciones a Kiev... Eh, ...los muy cínicos le dijeron... ...no, nosotros no fuimos... ...les debe haber explotado el aire acondicionado... ...el techo de la casa de gobierno... ...así se maneja el gobierno de Kiev... ...desde siempre, ¿no?... ...y entonces... ...lo interesante de este momento es que... ...en esa liberación de tropas ucranianas... ...en este momento... ...es como que por lo menos la ciudad capital... ...que es donde estoy yo ahora... ...está tratando de volver a la normalidad... ...y en ese sentido... empiezan a haber algunos reencuentros familiares, alguno que intenta volver a poner en marcha su comercio, reconstruir lo bombardeado. Y a mí me tocó vivir una, una experiencia muy fuerte el mismo día que llegué, porque me ayudó a cruzar una mujer, una militante política, este que es de aquí de Lugansk, pero desde que este vamos a decir este enfrentamiento entre Lugansk y Ucrania empezó a, a fortalecerse desde el, desde el 2014 ella se fue del lado ruso y pasaron ocho años hasta ahora no hasta el, hasta el 2022 y entonces ella volvió a cruzar conmigo y, me, y cuando volvíamos cruzando la frontera me dice mira me pasan dos cosas ahora que estoy volviendo y las quiero resolver el primer día una me dice la tumba de mis padres y a mí me gustaría saber si la tumba de mis padres Están en pie o no. Y además, me dice, hace seis años que no sé nada de mi hermano. Me dice, pero aunque te parezca raro, me dice, yo tengo la esperanza de que esté con vida. Reportamos para Farco desde Radio Futura. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta. Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar.